c a r r i ó n ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Lobos, hablen Lobos aquí en el encuentro de Vietma. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va?、Eh, un saludo a toda la audiencia.、Eh, es un gusto、eh, hablar con ustedes. Bueno,、eh, c a r r i ó n es un gusto también para nosotros poder compartir esta buena noticia que es que empieza a funcionar un lugar, un espacio, un lugar de faenamiento largamente esperado por la comunidad, ¿no? Así que bueno, cuéntenos cómo, cómo comenzó esto. Te he entendido que ya desde el segundo día están faenando ovinos, ¿no? Sí,、eh, hace más o menos 15 días comenzamos con la actividad de faena de cerdos. Y bueno,、eh, esta semana continuamos con faena de ovinos. Por suerte,、eh, bueno, tuvo buena repercusión en el comienzo y, y bueno, empezamos a trabajar, que era lo que、uh -huh. estábamos esperando. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha estado funcionando hasta el momento el equipamiento? Todo lo que han puesto ahí, porque está, está todo a prueba, digamos, también, ¿no? De alguna manera. No,、eh, de, hoy, hoy en día ya está todo funcionando,、eh, está todo en marcha, ya estamos, en, en, ya estamos、eh, operativamente poniéndonos a punto, como quien dice, surgen imprevistos, pero sí, son, me imagino, son me... menores.、Eh, Pero después,、eh, en cuanto a lo que es papeles、eh, y, y lo que es、eh, infraestructura, ya está todo、uh -huh. habilitado, todo、uh -huh. en marcha, así que no, no, no habría inconvenientes. Claro.、Eh, para que nos ilustre un poquito, porque somos radio, no somos televisión, entonces no, hay, hay que, tenemos que contarlo todo. ¿no? ¿Cómo n o es la cadena de producción? ¿Cómo es la cosa? no? Los productores llevan los animales, ¿cómo es esto? ¿Ustedes los compran? ¿Cómo es la cuestión? No, no. Lo que nosotros somos,、eh, prestamos es el servicio de faena.、Eh, lo que los productores tienen que hacer o, o, o hacen、eh, es, tienen que hacerse usuarios del, del matadero,、sí. eh, porque ese matadero es para los productores, entonces tiene que hacerse usuarios, que es un trámite muy sencillo que se hace online,、eh, que es、eh, a nivel nacional. Digamos, nosotros tenemos una matrícula y donde. Eh, con esa matrícula nos habilita a tener、eh, usuarios. Y bueno, entonces con esa matrícula,、eh, una vez que el productor ya la solicita, que es un trámite que demora más o menos 45 días, 30 días en el mejor de los casos. Ajá.、Eh, entonces es sencilla, pero, pero. No, demora, demora, pero. o b u e n Bueno, pero este, digamos, no, no es algo que nació ayer el matadero. Claro, está、digamos. bien. Ya o sea, todos sabían que, que estaba por ponerse en marcha y que、eh, u que,、bueno, que era n o que e algo que tenían que hacer. Sí. Sí, por lo menos quieren, quieren,、eh, quieren comercializar su producto、eh, de, manera, eh, de manera formal. Claro.、Digamos. Está bien. Bueno, entonces, bueno.、Eh, una vez que tienen, se hacen una usuarios. Una vez, claro, una vez que se hacen usuarios. Eh, ya después、eh, lo único que hay que hacer es ir a Cenaza, hacer los,、eh, lo, los papeles de TE, guía, que como cual, para cualquier movimiento de Hacienda, y le da destino o faena al matadero de San Javier Safari con su usuario.、Uh -huh. y, y bueno, y después、eh, lo comercializa en v i e m a Ajá, está. Buenísimo.、Eh, ¿Cómo es el tema de los costos? ¿Cómo se paga eso? ¿Se paga con plata? ¿Se paga con, con, con carne misma que comercializa después? El frigorífico o no, ¿cómo es? No, a los costos no, nos estamos manejando con una cuota, digamos, por animal,、eh, una cuota estimada a partir de los gastos que tenemos nosotros por ahora、sí. fijos,、eh, sin contar los gastos variables que, que bueno, al no estar funcionando, uno no, no tiene dimensiones de, de, de como, como son. Así、uh -huh. que, bueno,、eh, estimamos el valor a través de, bueno,、eh, de, de este cálculo. Y hoy en día e s t á n cobrando 350 pesos más IVA el capón de cerdo y lo que es lanar、eh, 120 pesos más IVA. Ajá, por todo el proceso, ¿no? Claro, la faena. La faena está. O sea, se fae, en este caso los, los ovinos se faenaron el miércoles a la, a la mañana,、eh, llegaron el martes a la mañana, a la mañana al sí, establecimiento. Sí. Miércoles a la mañana se faenaron y jueves a la mañana se retiraron. Ajá, está. Una vez que se retira, ...y se me imagino en ...en, en, en vehículos apropiados y autorizados. Ya se está por cenazo. ¿No? Por, por cenazo. Ya se puede ...se puede vender el animal acá a las carnicerías de Vierma. Claro, sí, sí, sí, porque、eh, la carne sale con un ...con una... ...un permiso de tránsito desde San Javier hasta Vierma. Claro, está. Bueno,、eh, los precios son los mismos que cobra el frigorífico acá en Viedma o son más económicos? La verdad, que no sabría decirte porque no,、eh, no he estado ¿Qué? averiguando precios de f r e e d e v i si es que presta el servicio como,、uh -huh. como lo hacemos nosotros. La verdad, no sé、claro. qué, qué servicios tiene, no sé si. Si los productores pueden ir y faenar y retirar su producto. La、uh -huh. verdad, no sé cómo se manejan ellos.、Eh, y mucho menos los precios, no, tampoco. ni idea. Bien, Cardión, y las instalaciones que tiene este matadero, ¿cuántos animales, pequeños animales o medianos animales, puedes faenar por día? Y nosotros, la capacidad que tenemos, es,、eh, que nos limita, es la capacidad de la cámara de frío, que es hasta 30 capones. 30 capones, o sea, sería n 60 medias de. De, de porcinos, de cerdos. Sí. Y su equivalente en cordero, lechones, porque, digamos, 30 lechones van a ocupar mucho menos lugar que 60、eh, que 30 capones, digamos, grandes. O sea, eso, todavía el equivalente, no, no la llenamos nunca, pero e s p e r a m o s a llenarla y, y ahí vamos a saber cuánto, cuánto podemos llegar a poner. Pero bueno, el. En animales grandes la, el número es 60 medias de, de chancho, s es decir, 30 chancho.、Uh -huh. eh, se s hablaba de la posibilidad, o por lo menos lo había, lo había señalado el intendente de Viedma, de poder vender cerdo nuevamente en la feria municipal, como se hizo en ocasiones anteriores, ¿no? Mira, tengo entendido que hay un proyecto para eso, pero no, no, no nos corresponde claro, a nosotros. Claro, ustedes、digamos. faenan nomás. Claro, nosotros prestamos el servicio, o sea. Eh, nos han preguntado qué nos parecía,、si uh -huh. veíamos la, que era posible y la verdad que sí, e s t a r í a muy bueno, pero no, no, no sé cómo estará avanzado ese proyecto.、Uh -huh. eh, Carrión, ¿cuántos laburantes a, a, contratan en estos momentos el matadero de San Javier? Y nosotros tenemos、eh, un sereno、eh, que está por las noches ahí. Y después tres operarios los días de faena. l i s t á Claro, porque es raro hablar、eh, de que se inicia una industria, un, una pyme, una pequeña o media empresa como esta, ¿no? En medio de la situación que está viviendo el país, digo, es muy raro, ¿no? Porque casi todos cierran, o la mayoría c i e r r a y acá estamos hablando de un matadero que, que inicia su actividad. Entonces la pregunta es, c a r r i ó c u á l e s son las expectativas? ¿Cómo ven la cosa económicamente? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Ustedes creen que, que va a dar resultado? Sí, la verdad que estamos todos muy. con, mucha, con muchas ganas de que esto esté, que funcione. Que, Sin duda. Claro,、eh, estamos esperando que, que los productores、eh, nos, nos tapen de, de animales para, para、eh. estar. estar Trabajando al 100% de la capacidad. Claro, el tema también、sí. d e consumidores,、eh, bueno, consumidores siempre hay, que haya compradores, n o que esos consumidores tengan plata como para comprar, porque estamos en una situación muy difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso ya. Claro, e e c a e d e A mi conocimiento. Este, a... No, no, yo la pregunta era:、si、las, ¿cómo veían ustedes, si, si eran conscientes de que iniciaban una actividad, ¿no? lo cual es extraordinario que se inicie una actividad siempre porque genera trabajo, genera actividad ...no para el resto de la gente? Pero que lo hacen en un momento muy crítico, ¿no? Desde el punto de vista económico. No, no, sin duda, sin duda que es un momento crítico, pero bueno,、eh, el matadero tiene que estar, tiene que estar en condiciones de ser usado.、Eh, por toda la, más allá de, que la, de cómo esté la economía, la gente no, no va a dejar de, de producir.、Eh, Producirá menos, se la rebuscará, buscará la manera de, de,、uh -huh. de cómo tener sus chanchitos, su s ovejita, s pero la gente va a seguir produciendo, ¿no?、Uh -huh. ¿No? La gente del de i d e v i tiene esa mentalidad. Claro.、Eh, Ahora, Carrión en de Fuego. To en, to en,、sí, en, sí, claro. eh, en todas las crisis, la gente del i d e v i ¿no? Es que bajó la cortina y volvió no, cuando se、claro. solucionó todo. No, y, y las crisis que han pasado, las que se han tenido que aguantar.、Eh, desde el punto de vista de la organización empresaria, del, de, digamos, del emprendimiento, ¿esto es una asociación? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una sociedad del Estado? ¿Cómo es? Es un ente descentralizado del IDEBI. Ajá. Una especie de sociedad del Estado. Claro, es un ente descentralizado del IDEBI. O sea, tiene.、Eh, La capacidad de, de decidir por sí, por sí misma,、uh -huh. eh, pero le tiene que rendir cuentas, digamos, a, a, a la... Bueno, ¿y el financiamiento es propio, con recursos propios, o también hay recursos que n e n s p r i o s No, en un, la、eh, en la primer, esta es la segunda etapa de un proyecto、eh, en la que ahora están, estamos, digamos, terminando de. No de ponerlo en marcha, porque ya estamos en marcha, pero bueno, hay pe pequeñas obras que hay que terminar de hacerle.、Eh, Son una p a r e c i t a un corral aparte, cosas, pequeñas cosas que, que ayudan al funcionamiento diario、eh, que tenemos que hacerlo. Bueno, y eso estamos, tenemos un fondo que nos, que nos, nos han otorgado、uh -huh. para, para poder hacerlo. Y para, es... y para funcionar digamos, hasta que、claro. se ponga todo en marcha, digamos, lo que es p a p e l e r í a y eso de los productores. Está bien. La cuestión ambiental, yo sé que fue tenida en cuenta también por lo menos en el proyecto y en la construcción del, del edificio, y ahí había un problema en un momento dado y demoró bastante la inauguración del emprendimiento.、Eh, esto de qué hacer con los residuos, las cosas que quedan, ¿Y cómo, ¿cómo se resolvió definitivamente eso? No, se resolvió bien.、Eh, tenemos ya permiso de vuelco para. Permiso de vuelco para los effluentes en, en los piletones que tenemos hechos.、Eh, así que eso está, está, todo, está todo resuelto. Estamos habilitados, así que no, no, no hay problema, no hay inconveniente.